¿Qué decís? hola buen día cómo están ustedes cómo estás vos? cómo está peñador cómo está ese piso bien bien bien todo bien estamos todos en positivo trabajando contento de tener otra vez el cuadrangular de liga de las américas en semifinales en mar del plata si sí. creo que hemos, estamos haciendo un trabajo muy importante con una inversión muy importante para este para este cuadrangular así que estamos estamos muy contentos A ver, vamos por parte dijo mi amigo Jack este, ¿Cómo recibieron el poli? Porque hubo algunas fotos ahí en internet dando vueltas En las redes sociales con un piso bastante averiado Ya están trabajando en eso, ¿no? Mirá, eh, en estos momentos se están terminando de, de llevar este, las estructuras que Por las que estaban trabajando la obra que, que estaba, el espectáculo que estaba Está la gente de Alto Paraná dispuesta a, a hacer cualquier este arreglo que haya que hacer en el día de hoy y tomar también eh, posiblemente el día de mañana para dejar la, la cancha lista para que los equipos puedan entrenar el día jueves, y arrancar el cuadrangular el día viernes, como estaba previsto. Así que venimos muy bien con los trabajos, y obviamente que siempre hay alguna foto que aparece, alguien que se quiere adelantar con alguna noticia. Alfredo, lo perdimos, vamos a recuperar a Alfredo sí, Minio. Del eh, trabajo. Ahí Hola. está. Sí. como decía por porque no justo no, se cortó no, por ahí. Ahí te decía por ahí te decía que por ahí la foto más allá de que tomó un plano muy cortito del estado de, de del campo de juego era un hecho previsible que nosotros ya sabíamos que se iba a arreglar y la gente de la municipalidad también se había comprometido a tener la cancha muy bien así que en ese sentido estamos trabajando de forma positiva fabián y va a estar bien para que puedan entrenar el juego los equipos y el viernes empezar a jugar Ahora, este sí Matías, dale No, no, no dale, dale, dale. Eh, dale, me, dale Me decía que estaban trabajando Tienen un cuadrangular muy importante con, con cuatro equipos Incluyo Peñarol, obviamente Cuatro equipos muy muy buenos, muy poderosos eh, Todos con ganas de llegar a, a jugar La final de, de esta Liga de las Américas Y han hecho una inversión Y un gasto muy importante Me estaban contando eh, Por ahí que este Bueno, eh, estaban muy contentos La gente de de FIBA con el tema de la, de la hotelería que le, que le han este, brindado a las delegaciones este, y también a la gente de FIBA América. Mirá, un compromiso de parte de, de, de Domingo Robles, el presidente del club, con la con, con los responsables de FIBA América y con Alberto García, en cuanto a que nos asignaron la sede para ser, este, para ser anfitriones de este cuadrangular, de que nosotros íbamos a tener la vara muy alta en lo deportivo, Porque recibir al Flamengo, último campeón de la Copa Intercontinental, podríamos decir el campeón del mundo, recibir a Trotamundo, recibir a Alcones de México y estar nosotros en el cuadrangular, último campeón de la Liga Nacional, es poner la vara muy alta en lo deportivo y en la clasificación para este fin de semana para el Final Four. Sí Entonces nosotros nos habíamos, también nos propusimos poner la vara bien alta en el aspecto organizativo. Y por eso hicimos una inversión muy importante para que la hotelería sea una de las mejores que se dé en los cuadrangulares, y hemos puesto a disposición de las autoridades, staff, árbitros y comisionados técnicos, el NH Hotel Provincial de Mar del Plata, y hemos puesto para las tres delegaciones, para que estén con un gimnasio incluido y estén muy bien atendidos, el Costa Galana. Es decir, que hemos puesto dos hoteles de 5.3 internacionales, y hemos hecho en ese sentido una inversión importante, pero pensando en que también queremos poner en lo organizativo la vara bien alta de este torneo. Sí, y, y, y con la posibilidad de, <coughs> si Peñarol pasa y juega la final, de poder organizar el cuadrangular final. Mira nosotros tenemos la meta puesta hoy de que el día domingo podremos estar festejando este la clarificación al Final Four. Si me lo preguntas el día domingo, en el día de festejo, seguramente te voy a decir que también vamos a poner la vara bien alta para poder... Este, organizar la final, pero sería adelantarse sobre algo que todavía hay que disputarlo, hay que jugarlo y obviamente que no hay que subestimar a los rivales. No. Así que empezaríamos de uno en uno a partir del viernes y el día domingo te cuento de repente desde el resultado si vamos a organizar la final. Muchos requisitos pone FIFA eh, Alfredo para eh, para licitar, para entregar la organización de un cuadrangular, a ver cómo para ...contarle a la gente... ...de qué va la historia de ser el organizador... ...no solamente de jugarlo de local... ...bueno mirá... Eh, ...hay que... Eh, ...lleva consigo un canon... ...en dinero... Eh, ...sobre la base de la moneda... ...de la moneda dólar... ...y después... ...obviamente que hay hotelería... ...para todos los que vienen a disfrutar... ...para que tengas una idea... ...nosotros... ...más o menos... Eh, ...hemos evaluado... ...65 personas... ...en las cuales se le va a dar alojamiento... Y pensión completa en el aspecto de comida. Así que de ahí saca una cuenta, teniendo teniendo también en cuenta los dos hoteles que te nombré, ¿no? Es decir, eh, lo que solicita FIBA América es, aparte de tener un buen estadio, que nosotros en este momento tenemos el polideportivo, también ofrecer una buena hotelería, porque eso hace también a la... A la calidad a, del torneo. A, a la jerarquía del torneo, claro. obviamente. Y cuántas personas tendrá Peñarol trabajando... En la organización, con el voluntariado y la gente activa del club En, en este cuadrangular clasificatorio semifinal Mira nosotros arrancamos en la base organizativa Antes del cuadrangular Somos más o menos alrededor de 20 personas las que estamos trabajando Y sí. calculales que se van a sumar después Todos los que hacen directamente relacionado al evento Que son aquellos que trabajan directamente con la mesa Los que están ayudan en la parte de periodismo Y, y los que van a estar a cargo de hacer los trabajos de cancha limpieza de cancha bueno todo ese tema no ha sumado a la gente en de entera así que te puedo hablar que va a haber casi entre 15 20 personas más eh, matías dice una pregunta con lo organizativo este sí. y, y vos hablabas de un canón en dólares este de hostelería los traslados la comida sí. todo lo que sea la logística más o menos ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer un equipo para poner así, un, un digamos, la organización de un cuadrangular cinco estrellas de semifinales de Liga de las Américas, DirecTV? Mira la verdad, yo te voy a ser sincero, Fabián. A mí, mucho públicamente, y me has escuchado varias oportunidades que lo dije, no me gusta hablar de cifras, porque quien está escuchando seguramente, por ahí está adoleciendo de otro tipo de cuestiones, y uno hablar de cifras... Bueno, te lo respeto. Ahí, pero, pero... te digo que la inversión económica es... es Es alta, es es alta. alta. Y, y ahora por ejemplo cuando ponen en venta las entradas para, para el torneo? ¿Cómo se van a vender? Si por partido, por paquete Y más o menos ya. si estás al tanto de los, pre, de los precios Nosotros hicimos La venta de entradas empezó A partir del día de ayer Lunes, nosotros hacemos Generalmente dos tipos de venta de entradas para estos torneos Hacemos un abono para el fin de semana Que incluyen los seis partidos con el cual este tiene un ahorro de por lo menos entre el 20 el 25% de lo que sería sacar una entrada día a día. Y en algunos casos el 30% de lo que sería sacar la entrada día a día. Sí. Así que en ese sentido, este primero ponemos están en venta los abonos y a su vez después va a haber entradas individuales para cada partido donde la general eh, arranca de un precio de 120 pesos por la doble jornada. Por la doble jornada, la general. Está bien. Y confían en, como siempre, este tener una buena cantidad de, de gente, ¿no? Nosotros confiamos en que vamos a tener una buena cantidad de público porque cualquiera de las dos jornadas que se elija va a tener un, un buen juego de básquet. Es decir, tanto ir a la primera, a la primera, este, partido o al segundo partido. El segundo partido va a estar peñado el primer partido va a estar Flamengo. Y va a estar junto con Trotamundo mundo junto con Aikones. Ahora lo no tengo el Fixture. Pero... Si yo te digo que van a estar esos cuatro equipos en dos partidos, en una jornada, ya te estoy este, invitando a que veas buen básquet. Sí, claro. Sí, sí, Así sí. que me parece que va a ser importantísimo las tres jornadas. ¿Cómo vivieron el, la designación del cuadrangular por parte de FIBA? ¿Les pareció eh, un hecho aislado? ¿Lo tomaron como un guiño de ojo por parte de, del ente organizador del básquetbol continental importante para ustedes? Ah, me parece que hay un reconocimiento también de parte de FIBA donde cada vez que nosotros este, solicitamos un cuadrangular y lo organizamos, lo hemos hecho lo hemos hecho bien, lo hemos hecho acorde e inclusive en algunos casos hemos sido felicitados por FIBA en cuanto a la organización del cuadrangular. Así que me parece que es un reconocimiento al trabajo de organización que se hace con en relación a estos torneos. Por eso lo hemos tomado muy bien y lo hemos tomado con mucha alegría y por eso también lo que te decía de la inversión y de poner la vara muy alta desde el punto de vista dirigencial, porque creemos que nos tenemos que superar a nosotros mismos cada vez que estamos organizando un cuadrangular, y me parece que ese es el desafío a veces que nos planteamos cuando cuando tomamos este tipo de responsabilidades. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, sí, queríamos que nos cuentes cómo estaba eh, lo organizativo de este cuadrangular que arranca este fin de semana y cómo estaba también el polideportivo. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos a y partir del día 26... Que va a ser ese... 27, perdón, que va a ser el, el inicio del cuadrangular Y que creo que va a ser un muy buen espectáculo aquí en la ciudad de Mar del Plata ¿Y la venta de entrada por dónde, Alfredo? ¿En la sede de Peñarol y dónde más están entrada, vendiendo? No, no, no, la venta de entrada se hace únicamente en la sede Peñarol En la sede de Garay, Santiago del Estero, aquí en Mar del Plata Bien Y obviamente los días de partido va a haber boletería abierta acá en el Polideportivo Y también en el, y también en el club Y también en el club, te digo, justo acá en el Polideportivo vas a encontrarte justo pisando la cancha ¿Y qué, qué tal está...? Está bien, bien. Está bien, estamos estamos estamos tranquilos. Agárrate una siempre... pelota y pica de punta a punta a ver, si, a ver cómo cómo bota. Sí, no creo que llegue a la mitad de la cancha picando Fabián yo. ¿Te la buenaante no, o te cansás. O está no, toda no, desarmada. No, pierdo la pelota en el segundo pique. Ahí está, te mandamos un abrazo a a un abrazo, abrazo Alfredo. Chao, chao. Bueno, Alfredo Miño, este dirigente de Peñarol contándonos, primero sacándonos todas las dudas que